Sé que se, se convirtieron en uno de mis libros favoritos. Y justo ese día me olvidé el libro en la mañana en casa, así que no, no le pude firmar. Pero tenía dos hojitas y le, le hice una firma a mi mamá y la firma Lo único que esperar que pase algo,